Y、sales de la casa pobre, yo no sé por qué ella te va para casa grande.、Y、sales de la casa pobre. Oye, lo a n a la marra. Yo viviendo en Barranquilla, yo no sé por qué ya me estaban impidiendo. Yo no sé por qué e l l a me estaban e n v i d i a n d o t a n d e ó n de tu familia. トカトカワンチャポロトカトカンバランキートカトカワンチャポロトカトカンバランキーヤ